Porque la tipa, la, a ver, la tipa es este, es escritora, la tipa es divertida, la tipa es eh, muy amiga de mis hijas, por lo tanto es amiga nuestra. Digo, me, le incluyo a Leda. La tipa se llama Nora Rabinovich, eh, escribió un libro eh, titulado eh, ¿Cómo hacer que los argentinos se vuelvan inteligentes? Libro que no se vendió para nada. No, no, todo, todo el mundo lo ignoró porque en realidad pensó que no se. No no, no, no iba a servir eso. No, es que, que no hay manera, que no hay forma de, oh. de, de modificar. Nora, ¿estás ahí? Estoy acá, Quique. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, vieji? ¿Cómo andás? de bueno. tan lejos. Sí, bueno, corregime. El, el título del libro que acabo de terminar de leer es... El libro se llama Todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, ¿y de qué trata? Porque las viejas siempre te preguntaban, nena, ¿de qué trata...? es un libro que salió publicado ya hace dos años, sí. por ediciones La parte maldita, sí. y es una historia de, en realidad es una historia de amor y de desamor Ajá. Eh, sí. es la, el principio de un amor y la caída, como Ajá. siempre llega, sí, es aut eh, la catástrofe es, es, aut es autobiográfico tiene En realidad, yo creo que siempre puedo decirte que sé de lo que hablo cuando hablo de amor y de desamor. Ah, ok, okay, eh, okay entiendo, Así entiendo. que ese lugar es autobiográfico, totalmente. Sí, y por otro lado, creo que uno en realidad escriba sobre lo que escriba sí. eh, siempre escribe un poco sobre uno, sí, porque las palabras que elegís, el tono Ajá. Eh, Ajá. no sé, la cadencia sí. uno al final aunque hables de mundos extraterrestres algo tuyo va a haber ahí Sí. eso pasa con todos los escritores, ¿verdad? Yo creo que no, no quiero generalizar, sí. pero yo creo que sí, que eh, no sé, hay, eh, hay libros de ciencia ficción sí. que vos los lees y decís, son de una ternura, de una, sí, sí, de una sí, calidez, que sí. seguramente es, hablan de ese autor también. Claro. Claro. Yo no sé, en uno que se llama Más que Humano, uno muy conocido, eh, que es un libro bellísimo, y no sé, eso el autor debe tener mucho eso, aunque hable de locuras claro, imposibles. Claro. Sí, sí, sí. <risa> claro, porque, eh, por ejemplo, bueno el viejo Bradbury ya ya mezclaba una una, una, una poesía Exacto. metida allí en el medio de la ciencia ficción. Eh, Exacto, sí. exacto. A eso me refiero. Así que en última instancia creo que uno respondiendo estrictamente a tu pregunta, sí, es un libro que tiene que habla, que habla un poco sobre mí, por supuesto. Bueno, te, te invitamos para este, incluirte dentro de, de, la, de la benemérita lista de, de, de maravillosos columnistas que tiene este programa. Eh, que han firmado contratos por fortunas. fortunas me siento honrada, por, que fortunas. Es que... No, en serio, me, estoy muy no. agradecida, muy contenta. de que no, Agradecido agradecidos nosotros de que puedas estar acá de uh -huh. vez en cuando. Eh, y Para bueno charlotear. Claro, y da la sensación de que tenés que meterte también con tu mundo y uh -huh. hacer que nosotros participemos de él. Es decir, libros, literatura, uh -huh. eh, imaginación, eh, no sé, lo que uh -huh. se te vaya a ocurrir. vamos a tratar, vamos bueno. a tratar de... De, de, hacerlo, de hacerlo bien y que sea dinámico y sí, que, sí, entretenido. Okay. Bueno, ¿y, ¿y con qué arrancamos? ¿Y con qué arrancamos, Quique? ¿Vos tenés alguna pregunta en particular, algún, algún disparador o querés que yo proponga algo? No, propone, propone. Bueno, no, eh, un poco me había... Leda me había propuesto un poco de hablar de, del oficio en general de del de, de de, oficio de, de, de la escritura, etcétera, y yo sí. pensé Ajá. que una manera posible para ir abarcándolo un poquito de cada cosa, eh, algo así como el camino del libro, digamos, ah, desde, okay. el momento, desde, okay. el, desde el momento en que el escritor sí. eh, está solito ahí con su alma. Es, es, ¿Es oficio, profesión, arte? ¿Da lo mismo? No me, y, interesa, no me interesa encasillarlo o sí me interesa a establecer una diferencia entre oficio, profesión, arte no sé. bueno, hoy por ejemplo, hoy en día que hay una, una agrupación de escritores está debatiendo, no digo que sea sí, un gran debate, pero es sí. un tema que uno habla que es, es un trabajo el escribir, por ejemplo Ajá, okay, okay, sí. eh, o no es un trabajo deberíamos tener un sindicato o escribir <risa> sí, bueno. eh, son preguntas que nosotros uno también se hace, yo también me hago esas preguntas yo creo que es un oficio Ajá. yo creo que es un oficio, que es un oficio que involucra a la palabra, ni más ni menos Ajá. ¿Oficio que se puede aprender o, o hay que tener una, una dosis de talento natural y a partir de ahí arrancar? Para que sea, yo creo que hay que tener un talento natural, Ajá. pero se entrena después. Sí. Lo que, O sea, una persona con, únicamente con talento creo que no llega... A, a ser un gran escritor claro. eh, Así como una persona con mucho entrenamiento Y sí. mucho aprendizaje Tampoco llega a ser un gran escritor Y la realidad es que la mayoría de los mortales sí. no, no somos puro talento Ajá, claro, claro. <risa> Hay algo mínimo Si sí, es que hay sí, sí. Yo estoy, estoy tratando de descubrir Si yo tengo algo ese mínimo claro. Y el resto claro. es mucho trabajo Es mucho entrenamiento, mucho trabajo Ahora usaste, la, eh, usaste Una expresión que me quedó grabada ah. Gran escritor. ¿Por qué se tiene que ser un gran escritor? ¿Por qué no se puede ser un escritor? Sí, bueno, eh, gran escritor me refiero en realidad a que haya, a que la obra, a que el libro sí. sea un libro que uno lee y ah, a Este okay. libro yo sí, me lo sí. voy a acordar. Sí, sí, este está. libro tocó una fibra y yo sé que me lo, me lo voy a acordar ahora, cuando sea grande, aunque no sí. sepa ni, de que, ni recuerde de qué se trate. Sí, sí, sí. Pero es algo que queda en mi memoria ah, okay. porque tocó fibras que otros libros no tocaron. Okay. Eh, yo creo que eso te hace um, un gran escritor. Creo sí, que si uno logra sí, eso, sí. eso, un gran escritor, bueno, no sé, no, no te hablo de. No, no, no, está, cosas, bien, está bien. te hace un buen escritor. Está entendido porque a lo que haces alusión es a ese clic que produce la comunicación con el exacto, lector. Exacto, exacto, exacto. Claro, claro. Lo, que sí. lo podés llamar un clic, el tocar alguna fibra del otro, eso, eso, eh, eso. el conmover, sí. yo digo, eh, tiene que conmover, y no me refiero estrictamente con conmover estrictamente a, a que te haga lagrimear. No, a claro. mí me conmueve el humor, por ejemplo. Sí. Eh, sí. Claro, el libro tiene que, algo te tiene, tiene que conmover por algún lado. Y mm. yo creo que eso es un gran libro, el que, el que, el, el y que logra eso. Y el escritor sabe eh, yo no sé para dónde ibas pero te estoy llevando para cualquier no, no, lado digo el, el escritor sabe del tedio del lector lo tiene en cuenta al tedio del, le del lector cuando el lector en, en la soledad de su de su recueste en su en su camita con su, la luz de su velador agarra el broli con, con mucha con, eh, con mucha esperanza y resulta ser que recorre dos o tres páginas y, y dicen, empieza a ca favor, y em este pelotazo que claro y empieza manos. empieza a caerse a pedazos el entusiasmo eso lo sabe el tipo del oficio Yo creo, a ver, estoy ahora hipotetizando mientras sí, hablo sí, con vos, estoy sí. pensando en voz alta. Sí, sí. Yo creo que un poco lo sabe y un poco uno a veces también se hace eh, el que no... Un, un, yo creo que si a uno le aburre lo que uno está escribiendo, va a aburrir al lector. Ah, sí. O sea, que sí. si vos como lector okay. a la tercera página decís esto es un pelotazo, sí, sí, seguramente sí. yo... Eh, anticipo que uno cuando lo escribió eso ya le resultaba a uno Ajá, un poco un pelotazo eso es. pero lo que te decía es que a veces uno también se engaña porque es muy difícil lo, lo pienso como algo humano es muy difícil estar escribiendo y todo el tiempo estar pensando no Esto es un pelotazo. <risa> no, claro, claro, claro, claro. O sea, cuánto, un poco, sí. ¿no? En algún momento te tenés que mentir y decir, no, bueno, esto va a algún lado. Sí. Esto va a mejorar. Sí, sí. Esto quizás no esté, no sea tan malo como creo ahora que es. Claro, dejar correr sin <risa> tanta censura. Claro, sin tanta censura y sin tanta inseguridad. Eso, es. Eh, lo eso. que pasa es que, bueno, después en el resultado final, y ahora hablando bien en serio, ten, hay que tener mucha... Eh, mucha valentía para terminar un libro y decir no la, el escritor digo eh, sí, terminar escribir sí. un libro y decir, no ¿sabes qué? Esto es un bodrio. Ah, Esto no vale ni la pena sí. que se lo dé para leer a mi hermana. Ahora, qué desastre, ¿no? Porque a lo mejor te llevó meses escribir eso, sí. que después en un momento dado, puf sí. al cesto de... Bueno, papeles. de hecho, mira, te cuento algo que pasó hace muy poco, a unos poquitos meses estaba en una lectura, en una librería, y que uno se, uno se reúne te contras con gente por ahí no conoces mucho, pero sí. o algún escritor o algún amigo, una amiga. Mm. Eh, y estaba hablando con una escritora, Alejandra Camilla, que escribe cuentos preciosos, mm. eh, y me pregunté y no ¿qué estás escribiendo? Entonces le dije, mira, no sé si es tan importante lo que estoy escribiendo como lo que acabo de abandonar. Ajá, ajá, ajá, eh, ajá. Que era el trabajo sí, de un sí, año y sí, medio. Sí, sí claro. Eh, justo, es clavado lo que acabas de decir, que es sí, eso, es muy difícil en algún momento decir, no, sabes qué? este trabajo que hice durante un año y medio, la verdad Ay. es que no va ni a la esquina. Eh, entonces yo estaba mucho más orgullosa de lo que acababa de abandonar. Claro. Que lo que Ahora, decime, ya que lo llamas oficio, el oficio, porque si fuese un arte, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. este también entiendo que, eh, no sé, eh, Van Gogh debe haber tirado 200 cuadros, uh -huh. Mientras hacía lo que hacía uh -huh. eh, Pero siendo un oficio Digamos uh -huh. ¿No te va dando una especie de Plataforma Donde ya estás más o menos Segura de lo que estás haciendo Y no tenés que andar tirando Cuadros como Van Gogh eh, No no, no te da. No en mi caso, por no. lo menos. Quizás sí. eso sí llegue, qué puede ser mm. cuando tenés una cantidad de años de escritura, ah, okay. cuando tenés experiencia, sí. cuando sí. tenés entrenamiento. Sí. En mi caso, yo no llevo tantos años dedicándome a es que yo escribo desde que soy adolescente. Sí, sí. Eh, en mi caso todavía no llego ese momento. Ojalá que llegue, sí, o quizás, no llegue nunca, porque también eh, uno carga con lo que decíamos antes, un poco con las inseguridades. Sí. Y um, por ahí no nunca ese momento donde debo decir, bueno, yo escribo de una y eso que escribo ya está, me doy cuenta que ya está listo, está pulido y vale la pena ser mostrado. Uh -huh. eh, supongo también que ten, debe tener que ver con el temperamento de cada uno, debe sí. haber escritores que, que trabajan de esa manera. Eh, en mi caso, no. Yo siempre estoy, de hecho, está no, todavía no soy una loca que tenga 40.000 words de cada, eh, digamos, eh, archivos de cada, sí, sí. De cada cuento mm. o de cada capítulo de novela. Sí. Pero yo necesito masticarlo, necesito releerlo, necesito a veces que alguien lo lea y ese feedback. Ajá, eh, ajá, el ajá. feedback es, to todavía para mí es muy importante. importante sí. eh, son etapas, quizás hay sí. un momento donde deje de serlo. Ajá. Pero... O sea es que, que estás en el camino del aprendizaje del oficio. Sí. Yo o, creo o, que, o siempre estás yo creo en el que camino. Siempre, claro, depende también, claro. te digo, la seguridad de cada uno. Sí. Hay escritores que no necesitan ningún feedback, termina de escribir y mandan a editor y, y, y sale y sale por una gran editorial el libro. Eh, mm. Y hay escri otros escritores que no, que necesitan esa, esa afirmación del otro lado, ese visto, no sé si visto bueno, pero esa mirada, esa claro, antes, claro, sí. eh, eso o necesitan o ese visto bueno o que te digan, no, la verdad, eso no va ni el... Esquina. Sí. Eso también a veces es muy necesario. Claro. Tener a alguien que te quiera y que te diga, ¿sabes qué? No, esto no... No funciona. Sí, y, y la, las, uh, hay calidades dentro de lo que significa el oficio de escribir. Me estoy refiriendo, no sé, a tu propio libro, uh -huh. pero comparativamente con, no sé, Majul, que este planeta le edita un, un libro que va a durar lo que un, en una mano. Sí, ¿Viste? pero va a vender mucho más ejemplares que el mío. Sí, pero el, cu ¿cuál es el, el objetivo? ¿Vender ejemplares o que el libro perdure? De... Bueno, yo creo que el objetivo varía de acuerdo al sujeto. Para sí. el, eh, el sujeto editorial, el sujeto editor, el objetivo ah, claro. es que el libro venda. Claro, claro. El, eh, en el caso de Majul están interesados de que se venda claro, mucho. Claro, por eso te digo, Majul, vos podés decir la verdad que es un cero el libro. Sí. Eh, va a desaparecer de las de las estanterías en dos meses, pero por eso tío, en todos esos dos meses vendió mal miles claro, claro, más, claro. más ejemplares sí. que cualquier otro libro. Sí, Entonces, sí. para el sujeto editor, sujeto editorial, el objetivo, yo entiendo que es un negocio, claro. que es que venda. Sí. Por eso también en los últimos años proliferaron tanto las editoriales más pequeñas, es. donde si bien tienen ese objetivo de la venta, sí. no es... El único, no, claro, por, claro, por suerte claro, no es el único, entonces claro. pueden abocarse también a, otras, eh, a otros objetivos. Yo no digo que igual sea el único objetivo el de la venta de las grandes editoriales, pero sí entiendo que, que para que se sostengan es uno de los objetivos primordiales. Bueno, y aparte, independientemente del dinero o no que esto arroje, uh -huh. Eh, el objetivo de la venta es también que se lea el libro, que se, que difunda. se difunda el Exacto. libro, digo, si no, eh, ¿qué Exacto. pasa? Duerme ahí, está como Exacto. muertito. Sí, yo creo que ahí hay como una gran tira y afloje del sí. mismo uno sí. como escritor. Sí. Por es. un lado uno dice, no, a mí no me importa, yo escribo, eh, para mí lo importante es eso, es, el, es la actitud, es la actividad solitaria, sentarme tranquila con la computadora, con música, está sin bueno, música, está con está unos mates, bueno. sí, escribir, sí. Sí. y el resto, basta no me importa claro. pero al mismo tiempo una vez que uno toma la determinación de publicar bueno uno quiere que eso se ni más ni menos que se difunda sí, sí, y, sí. Y, ahí, y ahí es donde también uno entra en el en la etapa del negocio, digamos que, bueno, eh, querés una editorial que tenga acceso a las librerías, querés que la librería eh, lo, lo recomiende o por lo menos lo exponga. Sí, sí, sí. Entras, sí. Uno, el escritor entra en un circuito que no sé si es el circuito que a uno más le gusta. Sí. Eh, en, creo que en la mayoría de los casos no, la verdad. Ah, sí, a los sí, escritores sí. esa etapa no sé si es la que mm. más nos gusta, sí. Eh, pero sí entiendo que igual nos importa. Porque claro, si porque no, sí, parecería ser que nadie... Escribe para que nadie lea. Exacto. Me exacto, parecería sí, ser, ¿no? Exacto. Es, eh, yo no creo mucho en eso. No, yo escribo y arrumbo todo en el cajón. No, yo escribo no, no. para mí. Sí, no, no, no me no. la creo eso no, claro, mucho. Claro. Hay un momento sí. donde, si uno sigue escribiendo, vos decís, bueno, yo quiero que alguien lea eso. Sí. Aunque sí, sí hago eh, fotocopias y las reparto. Nena, te llamo en una semana si la seguimos. Me gusta esto. Dale, me Dale. parece espectacular. Bueno. Te mando un abrazo enorme, Kike, y bueno. a todos. Otro abrazo a todos por bueno, ahí. Bueno, cuídate mucho. Chao. Y vos también. Chao, eh, La escuchaste a. Ah, Nora Rabinovich, aquí en El Desconcierto.